través de una vertiente anecdótica se relatarán hechos comunes, menores, casi sin importancia, muchos de ellos conocidos por la audiencia, que nos llevarán a vivencias y recuerdos pintorescos, sabrosos, algunos rideros, otros no tanto, pero todos ellos producto del diario vivir, idea, producción y puesta al aire Leonardo Cuadrado Elma y Raúl Estrapet y Riera. Con ustedes, Avenida senón Buenos días Buenos días Leo Buenos días queridos oyentes Buenos días Raúl. Quinta entrega de Avenida Zenón Muy comentado el final ...de nuestra participación del día martes pasado... ...porque allí pronunciamos... ...unas malas palabras... ...vamos a decirle así... ...malas palabras... ...entonces... ...qué casualidad... ...de eso... ...o en ese tema nosotros pensábamos... ...encarar... ...el anedotario popular... Que, mediante el cual esperamos que la audiencia se comunique y nos transmita sus sus opiniones qué pasaba cuando usted decía las palabras enseguida aparecían rezongos, reprimendas palizas, penitencias y bueno de eso se trata el tema del día de hoy qué casualidad le vamos a dar continuidad a un tema con el otro y esperamos que a través de los teléfonos 437-40-310 que es el teléfono de línea o a través del mensaje de texto por el 094 94 40 51 nuestra querida audiencia se comunique y nos transmita experiencias sobre reprimendas ...palizas, penitencias... ...esa educación a... ...a fuerza, a fuerza de, de... ...chachán en la cola y... ...y a veces... ...usando... ...elementos... ...como algún cinto, alguna chancleta... ...nos hacían... ...llegar a nosotros una educación que... ...ahora desde mayores y viéndola de, de la perspectiva de haber transcurrido una vida por delante la aceptábamos y no la veíamos como tan mala ni tan peligrosa a veces hasta se piensa que al contrario, que esa educación nos hizo bien así que hoy el tema es mucho más amplio, nos salimos de la avenida Zenón y vamos a un tema muchísimo más común, mucho más común a todos por lo tanto esperamos la participación también de la audiencia de otros lugares y este programa se transforma en un poquito más amplio que aquí a la zona de de la hoy llamada ciudad de Soca usted no tiene ninguna anécdota para contar, yo cuento una mía porque voy a contarle una anécdota en la que usted quizás ...esté vinculado también porque... ...me sucedió a mí... ...pero me sucede... ...en una zona... ...muy cercana... ...a su familia... ...este... ...por allá por... ...por la cueva del Tigre... ...que todos saben por allí donde yo vivo... ...vivía también... ...la familia... ...Trias Durán... ...que tenía... Un, un hijo de la edad mía y otro hijo un poquito más chico Carlitos Trías y Javier Trías Carlitos quizá viviendo cerca por aquí, por Parque del Plata y con una mano lastimada no tenga otra cosa que hacer que, que escuchar la radio y lo esté escuchando vaya para él un querido saludo ...y yo le voy a contar una anécdota que me sucedió de niño... ...a mí me gustaba muchísimo ir... ...allí a la casa... ...de... ...de esas dos personas, trabajadores rurales... ...este... ...Gualberto Trías... ...conocido como Trías, Trías, Trías... ...y en el seno familiar por el Taita... ...me gustaba muchísimo... ...y un día fui a pasar el día... ...a su casa que era por allá pegadito a lo era donde vivía su abuelo cuadrado por allá entre la cueva el tigre y rumbo a las canteras había una chacra que pertenecía al doctor bertolini y allí ellos eran medianeros trabajadores rurales este señor taitatrías muy querido y para mí era, un, era divino ir a pasar un día allí Pero, allí era, era ley, la hora de la siesta. Y había que dormir. Y bueno, yo que no estaba acostumbrado, no tenía más remedio que en un col colchoncito entre el medio, entre Carlitos, que era mi amigo, y Javier, que era más chico, allí tenía que dormir obligadamente la siesta. Usted se imagina que, que no era... ...no era fácil para nosotros ponernos a dormir... ...y allí el ruido, la conversación, los juegos... ...hasta que apareció... ...que no dejábamos dormir al Taita... ...que nos calláramos... ...y en la mano derecha... ...crespa que le decían, llevaba... ...una chancleta... ...y allí aplicó un correctivo... ...a carlito que... ...mi amigo... Mi primo, mi hermano, de, mi hermano de la vida, como dice él, le aplicó un, una chancleta y otra, Javier, yo me salvé porque yo era el visitante y ya tocar al, al hijo de otro y aquello sonó plas, plas y quedamos calladitos, vayan a dormir las siete y quedó todo en silencio y por allá el más chiquito este Javier que era bastante bandido pronunció unas palabras que, que la siento hoy todavía dice a vos te golió Carlito a mí no me golió nada y de atrás del ropero salió a la crepa ahora sí con la chancleta dice ah que no te golió ahora te va a goler y, y allí aplicó en serio la, la vieja y querida Incares Siempre recuerdo esa anécdota, la llevo en mí y cada vez que alguna persona, cada vez que alguna persona haciendo alguna tarea o eso se golpea, nada grave, pero siente dolor y, y uno está al lado, no hay, no hay cosa más linda que el dolor ajeno. Uno no siente nada. Entonces yo siempre le le digo y recuerdo siempre con eso recuerda Carlito que mi amigo del alma Le mando un saludo grande Si es que está escuchando Y siempre uso Esa palabra A vos te golió Carlito A mí no me golió nada Usted no No tiene ninguna ni, Ninguna reprimenda Ningún reto de su mamá está, está ocupado Eh, pero tiene una linda, una anécdota muy linda para contar Te <ríe> cuento, ayer me, usted sabe que ayer me amenazaron eh, Ojo lo que vas a decirme ah, bueno. Aún Y bueno, y hay que brindarle respeto Tenemos una llamada telefónica un amigo que lo quiere saludar Bueno Hola Sí, hola Sí, ¿cómo anda amigo Estrapetil? Ah, porque... Muchas felicidades por el programa y Uf. por lo que estás eh, contando, ¿no? Bueno es una realidad, a mí me hacía correr con un palo de escoba atrás de un onbulu un queseti. Bueno, se ve que se ve que se va río la bravo. ¿Cómo? Se ve que ese barrio río la bravo. Sí, toda esa zona era de Bravo, yo de Caciano, Bueno, era para felicitarlo bueno. este y adelante que es la historia de la ciudad Soc. Sí, de Mosquitos. Es la idea, es la idea que la historia salga a eh. A través de, de este anecdotario popular de la vida como fue y nosotros no, no pretendemos hacer de esto una, una clase aburrida, a todo lo contrario, un programa de radio que, que sea ameno, que la gente no cambie no cambie el dial porque tenemos entendido que en los programas de la mañana, después de tener la comunicación que, que tiene el amigo Leonardo, donde trata... De, de transmitir alegría de transmitir de, de música acorde como para levantar el espíritu nosotros tampoco queremos hacer no, este programa de tristeza al contrario gente que se tiene que sentir muy identificada con todo eso yo me, yo me sentí identificado bueno, bueno. era toda la zona este, de ahí de Pablo González todo eso Carlitos, que ya no está más Bueno, un bueno, repito pues, Muchas felicidades Muchas gracias, Adelante, muchas, gracias muchas gracias Bueno, teníamos ahí la primera Comunicación De Otro otro que en sus tiempos Fue vecino De, de, de la Cueva del Tigre y Que también allí Se ve que le hicieron entrar Otro elemento Nombro el palito escoba, yo no me acordaba que el palo escoba porque claro, el palo escoba tenía mayor distancia que la chancleta o el cinto este no era tan doloroso no era tan doloroso Cuénteme, cuénteme Leo esa anécdota que usted tiene. No le sucedió a usted, más bien le sucedió a... No, es una es de mi hermano Al que está cumpliendo años, obvio eh, No, no, es, es eh, Gustavo, mi hermano, eh, el cuco, el popular claro, cuco el popular. El, Está acá cerquita, vivíamos acá en la esquina Tiene otra llamada telefónica este ese, Así que bueno, no, vamos claro. a darle prioridad a la llamada A ver, hola, buenos días Hola, buenos Buen día. días Adriana habla Ah, ¿cómo estás Adriana? Hola ¿Cómo estás Adriana? Bien, para que no se oye... A no ver ahora... No te escucho por el teléfono... A ver qué pasa, a ver ahora... Bueno. Ahora sí, ahora sí... Ahí está... Adelante, Dere... Este... Bueno, yo va a saludarte de nuevo... Bueno, gracias... Y... Yo tengo una personal... Y un cuento que... Que toda la vida hacía mamá y papá... Y bueno... Y todos los viejos... Muy viejos... Que acá había una maestra... Una tal señora Muna... No sé si vos la ubicás... Bueno... La ubico bastante Más o menos ahí, de nombre <risa> Más o menos de nombre bueno No le gustaba que la llamaran de esa forma Pero ¿Ah, no? era, era inevitable Se ve que Que, que de, tanto, de tanto Que ella decía que no le gustaba Que no le dijeron maestra Muna eh, Al final aquel, aquel Aquel nombre fue Prácticamente el nombre de ella Muy pocos saben que mi madre Se llama Ángela América América, ¿no? sí Este pero es popularmente conocida como como la señora Muna. Señora Muna, bueno, o sea, era, era con respeto, ¿no? O sea, era señora Muna. Sí, yo traía un, algunos algunos este algunas cosas que ella me transmitió y e iba iba a decirlas. Este también me había olvidado de decirle a la audiencia que la, una ...una fuente inagotable... De, de, ...de anécdotas de este tipo... ...es la escuela... Claro. ...la escuela, porque en la escuela... ...la reprimenda... ...se llevaba adelante y hasta... ...ahí está institucionalizada... ...porque yo... ...leyendo... ...algunas... ...algunos escritos anteriores a, a Varela... ...les estoy hablando del tiempo de la fundación de... ...de aquí, de la ciudad... ...del Pueblo de los Mosquitos... Este, permíteme Adriana que tendrás cosas para contar pero no, no, no, yo traí acá y dice que si un profesor no toma medidas disciplinarias o de castigo que al fin y al cabo son medidas que ayudan a la propia formación del niño de cara a su integración a la sociedad, es muy difícil dar clase y controlar a los alumnos eso anterior a la, a la aparición de José Pedro Varela ...y a partir de un reglamento de 1877... ...casualmente el año de fundación... ...de Santo Tomás de Aquino... ...se comenzaron algunos adelantos... ...y ya hubo en ese momento... Amenaza, eh, suspensión a los maestros infractores... ...y privación de su sueldo... ...y además se insinuaba ya... ...un cambio de la metodología de la enseñanza... ...pero la enseñanza era tan fuerte... ...que se siguió aplicando... ...y quizás se sigue aplicando... hasta ...casi hasta nuestros días... ...¿eh?... ...este... ...cuenta Adriana lo que tú... ...tú tenías ...bueno, parece acá decir. en la esquina de la plaza... ...del lado de, de la vereda de enfrente... ...había una canilla... ...era uh -huh. una canilla de hoces... ...como que no había agua corriente en todos lados... ...y sí había algunas canillas en el pueblo... ...y yo no... no ...ahora realmente no me acuerdo si era Julio... ...este... ...mi suegro... ...o era papá... ...el que decía... ...o mamá... Que cuando alguno decía malas palabras Lo cruzaban Lo traían de la escuela Que era donde es el liceo ahora Y le lavaban la boca con jabón bao Que en aquel momento era un jabón de barra ¿no? Que ahora no existe prácticamente este, Por decir malas palabras Bueno, este, la lavada de boca a, a todos, les quedó grabada porque es un cuento que digo lo, los viejos viejos este lo contaban desde que bueno, y de y de pararlos este de Caulo sobre maíz también más atrás, este de pegarle los dedos con la regla. Pasar los poner con los dedos para arriba y pegarles en la punta de los dedos. O sea, unos castigos tremendos, ¿no? Este uno los piensa en estos momentos y no tan lejos era el tiempo cuando yo iba a la escuela yo las maestras solían tirar de la oreja a la tiraba de oreja era era muy común y yo tengo una, una, una anécdota que eh, me, a mí me, me grabó me, me dejó marcada porque bueno. este, cosa que, que nunca había escuchado en otro niño así decirlo en segundo año de escuela Eh, con yo fui compañera de Guillermo, el ajá, alcalde, ajá. toda la escuela bueno. Y Guillermo hizo, no, no sé lo que hizo, nada gravísimo Y una maestra llamada llamaba Miriam, que le gustaba mucho clavar la uña en la oreja <risa> Lo agarró y le clavó la uña en la oreja Y Guillermo se sentaba conmigo y agarró una, yo tenía una regla de madera y la enfrentó, o sea, se ve que fue tanto el dolor que lo hizo reaccionar y le dijo, bueno, está, uh, uh, sí, un sí, insulto sí. bueno que le costó ir para la dirección no sé Usted qué. no quiere que le laven la lengua no, si no... Claro, no, en esa época no, le no nos lavaban la <risa> lengua, nos mandaban para la dirección como mucho nos paraban atrás de la puerta, Eso era, en aquella época mía era o pararte allí en el rincón o iba a la dirección que era lo, lo, lo peor que podía pasar bueno o oh, de, de mucho más una suspensión pero pero la, la, la tirada de oreja y esta maestra era peor clavaba la uña Ajá. en la en la oreja entonces este pero esas imágenes que uno tiene como que pasaron hace tres días Yo tengo la imagen de Guillermo, que se puso colorado y agarró mi regla y le hizo frente y aparte le dijo un insulto bastante importante. Ah. Este, y, y la mía personal, personal, bueno, un domingo de tarde, eh, después de almorzar, al mediodía, estaba la tierra rajada en varios lados y agarré un martillo y un clavo y empecé a clavar en las rajaduras. Ajá. ...y una de la rajadura abajo pasaba un caño de agua... ...así que transformé el patio en una fuente... ...y es la única imagen que tengo de papá que me dio una palmada... ...en toda mi vida... ...la única palmada que me dio con esa manito... ...que tenía y esa sí, gordura... ...que era pequeña... ...sí, pequeña y sin fuerza de, de trabajo de matadero... este ...que me dio una palmada y y me fui por supuesto y él pasó la tarde arreglando aquel caño de agua. Este, esa es la imagen el, el, lo que el, el la única palmada de mi padre. Mamá bueno. si sí, alguna me arrimaba, pero está. Eh, la de papá fue esa porque la, la rotura que hice fue importante. Muy <risa> bien. Muchas gracias, Diana. Bueno, muy linda participación y te esperamos tenerte siempre de, tanto bueno. participando como escuchando la sfm y, y este programa de avenida seno bueno, muchas gracias visto, muy lindo corte este en qué que habíamos quedado algún tema musical alusivo a, a eso usted tiene como para, para que la audiencia no no se aburra de escucharnos a nosotros y vaya pensando que también a, a, a través del teléfono 437 40 310 como como Luisa Adriana a través de mensajes de texto que serán leídos con mucho gusto 094 944051 nos puede ir aportando sobre este tema que parece que está pegando está ¿Cómo? pegando está pegando La verdad que está pegando nos va quedando la anécdota suya Bueno, I como no I Imperdible, pero vamos... estoy, estoy amenazado, güey. Eh. Ah, bueno. sí. Pero vamos primero un poquito de música ¿no? Vamos, vamos ¿Qué le parece? A ver si le gusta ¿Qué le parece? Entre una lluvia de estrellas Viene el amor Trae abiertas las alas Y el corazón Viene pagodo por los techos repiquen yo calzado dial par alguien no vio por ahí dicen que que cuando se Trae abiertas las alas y el corazón oh, oh. Trepado por los techos yo Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue Palo pa lo que aprenda, mucho palo pa lo que aprenda a no volar. A no volar. Taya abiertas las alas y el corazón, ¡bong, oh, oh, Trepado por los techos, piqueteó. Calzado de alpargatas, alguien lo vio por ahí. Dicen que que cuando se Mucho pa' que aprenda a no volar, a no volar. Mucho pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda. ...escuchábamos a Jorge Doprado... ...con el grupo Pareceres... ...un bonito candombe... ...que... ...lo encontramos... ...oportuno... ...al tema que estamos tratando... Eh, ...ya se ha dicho... ...por las conversaciones telefónicas... ...a veces lo adelantan al programa... ...pero yo quería... ...hacer llegar a... ...el tema... ...a la escuela pública... ...o por, por, a la escuela privada también... ...pero que son muy recordados... ...los métodos aplicados acá por... ...por una maestra Chocha... ...que yo no conocí... ...una maestra Damiana... ...que tampoco conocí... ...por mi madre, por la señora Ivón, este ...la mamá de Jorge y de Gonzalo Cardoso... este ...a quién pretendemos... ...desde este espacio recordar de una forma muy humana eh, pero con el mayor cariño posible con el mayor respeto hacia hacia una época que ya fue y, y que tiene muchísimo que ver con, con la época actual pero que uno a veces en el apuro que nos ha metido este siglo 21 no recuerda mi madre que era nacida en 1911 fíjense en ustedes ya hace más de 100 años era maestra recibida en, por el año 23 o 24 no me acuerdo ahora me hablaba de que en la propia educación que había recibido en el instituto magisterial superior, que era lo único que formaba maestras en Montevideo eh, le enseñaban técnicas y ella me decía de, de tomar desde el hombro y hincar el dedo pulgar en un determinado lugar que, ...que inmovilizaba el niño... ...y a las niñas... ...un lugar estratégico en el pelo para... ...por aquí por encima de la patilla... ...que tirándolo con muy poquito era... ...era fácil de... ...de dominar la vio... Y, y, ...y de... ...y de hacer de... ...del... ...del alumno escolar... ...un, un ser muy manejable, como decía la canción mucho palo para que aprenda y ya después las prohibiciones tipo de salida, recreo, las penitencias fueron en parte sacando de lado esa esa costumbre que no es una costumbre nuestra sino que es una costumbre muy arraigada en las en las, en las costumbres españolas ...y ustedes saben que nosotros tenemos muchísimo... ...de la emigración española, de la inmigración italiana... ...pero fundamentalmente de la española... ...y por lo tanto yo quiero hacer... ...sentir a la audiencia una entrevista... ...realizada por ahí por los años 60 o 70... ...a una persona que es mayor, evidentemente... ...por lo tanto también nos está ubicando... ...en la época esa que nosotros hablamos... De 1920, 1925 este Leo, le pido Si usted tiene por ahí una entrevista Entrevista a dos señoras españolas No quiero localizarlas en Galicia Pero gallegas como nosotros estamos acostumbrados a, a transmitir Y a entrever a todo, a todo aquel que es español como gallego ¿no? me Adelante Pues yo es eh, aproximadamente entre los años eh, en año 65 más o menos, el colegio donde yo iba eh, efectivamente había muchos tipos de castigos algunos también bastante humillantes pues por ejemplo si hablábamos, eh, llegaba la profesora y te decía, castigados todos con un palo en cada mano entonces tú tenías que poner la mano ella sacaba la regla de madera te cogía bien los dedos para que no se escapara y pumba pumba te daba unos cuantos palos en cada mano. La gente que, por ejemplo, sacaba o también por hablar o por sacar malas notas, pues te, te ponían el castigo como los tepeos de cipi de rodillas con los brazos en cruz, o de rodillas con los brazos en cruz y los libros. Incluso había veces que con un garbanzo en la rodilla... Había otro que era también muy sufrido, que era muy pocas veces, pero bueno, cuando la profesora estaba muy harta o la era muy mala estudiante, era hacer la sillita era ponerte, bueno pues con las piernas en forma de, de silla y así a lo mejor durante 15 minutos, o sea, con tu cuerpo haciendo la forma de una silla y luego el que me parecía más humillante es el, el, de, el famoso que hemos ido muchas veces contar, que yo lo he visto, de las orejas de burro, que la profesora tenía en el cajón unas orejas de papel de burro y entonces la, las niñas que unos niños que suspendía muchas veces o que hacían malos deberes o lo que sea acaba malas notas pues acababa la profesora las orejas con unas horquillas las ponían en el pelo te ponían las orejas de burro y te colgaban el cuaderno el examen o lo que tú habías hecho mal con unos unas cuerdas o unos lazos o un tal, entonces por la parte de adelante te ponían soy un burro por la parte de atrás la ...examen con un cero, etcétera, etcétera... ...y luego te pasaban por todas las clases diciendo... ...soy un burro, soy un burro... ...o su defecto, soy un guarro... ...si llevabas los cuadros manchados y eso... ...esa es mi bonita experiencia... <risa> ...en el colegio... ...bueno pues yo voy a contar los castigos del comedor... ...como yo he sido niña de comedor... ...que comido en el cole, tenía mis recreos y tal... ...si te portabas mal... ...a lo mejor te portabas mal a las nueve de la mañana... ...pero te guardaban el castigo... ...hasta la hora del recreo del comedor que te subías a la sala de estudios sin hablar sin decirme muy se puede jugar si por ejemplo en el comedor te cogían con comida escondida contar con sé que tenías que recoger toda la mesa del comedor y llevarlas hasta la zona de lavado eh, si te balanceabas con las sillas pasaba una hoja por detrás te cogía de, de la silla te la lanzaba hacia atrás y caías y esos son mis castigos de comedor él bueno, te castigaba para si te portaban mal en clase pues contra la pared en una esquina con la monjas que llevaban un anillo para poder rozar el rosario pues con las barquitas de rosario se si capones con él en la cuando te portaban mal Bueno, pues yo bueno, pues bueno, ahí había unas palabras de españolas que ustedes ven el tema es, es era universal y más o menos ha compasado eh, en el tiempo porque la herencia que nos han dejado y nos, nos llevan los, los españoles este realmente ha sido muy fuerte, no modificaron para nada la llegada de italianos y esas costumbres en en la educación pero usted se me va escapando, Leo, se me va escapando con su anécdota. No la quiere contar, está amenazado. Yo ayer eh, tuve una amenaza. No, pero la cuenta igual. Bueno, cuente. Porque vio ahora contar. No, no. Eh, yo pienso que yo siempre digo una cosa, todos hemos recibido algún palito que otro. Este, pero sabe qué pasa? Eh, de esto eh, una una cosa que eh, es fácil contar, a veces uno dice, ¿estará en contra o a favor? Pero Estamos todos acá, ninguno salió enfermo, todos trabajando <risa> dignamente, entonces me, me parece que los si, si recibimos algún palo de otro no nos vino mal. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? No lo justifico ante las cosas de ahora, ¿no? Este, pero veo ning, ninguno salió enfermo, ninguno, ninguno salió mal. Eh, le cuento, eh, primero una anécdota eh, la más cómica, aparentemente eh, era de mi hermano Gustavo el cucu el cuco, sí, el sí, cuco. Sí. vivíamos acá cerquita de la radio casa esquina y había un aljibe afueravio sí. entonces no recuerdo porque era era bravo él era bravo cu bra sí, bravazo entonces a mí, a mí me dijeron que usted era de los que yo sí los que uh, guaba y escondía la mano totalmente nos mandaba a ellos y después totalmente de, después de cierta edad y <risa> las sí. chancletas o sí. por ahí los, los, los, los palitos de escoba como como nos, nos, sí. nos decía Fernández y iba, iban paloma chico y usted salvaba Yo eso me dijeron ayer no, no, no, no, le, no le voy a mentir no le voy a mentir porque <risa> verdad entonces no me acuerdo que era lo que había hecho capaz a lo mejor mamá se acuerda y ahora nos manda un mensaje eh, lo quiere, lo, lo trata de agarrar para castigar entonces había un aljibe, el, el, el, el, el local del pozo ...como forma de, de que no lo agarrara... ...giraba sobre el brocal del pozo... ¿no? ...y mi madre atrás de él... ...entonces empezó a pedir auxilio... no <risa> ...auxilio... ...porque era muy de gritar auxilio... ...auxilio, auxilio papá, papá, gritaba, y mi viejo nada eh, la señora vivía pegadito al lado de acá de casa, se llamaba Doña Julia eh, y después el segundo grito fue por Doña Julia en la tercera vuelta y después ya el último era desesperado, era Dios, Dios decía. esto fue realmente, eh, no lo ayudó nadie, lo agarraron le dieron lo que tenía. no lo ayudó ni no, Julia, no, ni no, Dios no. ni papá ni Doña Julia, y después ya el último grito era ya desesperado, era Dios, Dios Pobre Cuco A ver si zapaba, pero no hubo caso bueno, Agotó todos los recursos ¿eh? No, bueno, no fue Este, sí Yo recuerdo que Que, que a veces el, el El miedo que en ese momento se sentía de, de, de la reprimenda Paliza o cachetada Era grande Y Yo creo que Este Tenemos Tenemos mensajes, si usted bueno. quiere participar, no sé. Do, do, tenemos dos mensajes por acá. Le decimos a la gente que si quiere participar con nosotros como por teléfono, por vía telefónica, que la gente de Antel estuvo eh, este rápido, hay que, hay que agradecerlo sí, que, que la nos, verdad que nos sí pusieron en el aire rápido. Eh, este es, es el 437 40 310 y luego eh Para mensajes de texto el 094 eh el 094 9440501. ¿Qué problema no con los teléfonos? Eh, vamos a la comunicación en la mañana de la radio. Raúl, ¿qué hace ese gran profesor? Eh, ¿cuál de mis hijas te dio más trabajo? ¿Usted usted pegó alguna vez siendo profesor? No, no, este, ya pertenecía a, a la nueva a, educación. A la nueva educación ¿Sí? y si ya en los tiempos de de Guillermo se, se, se revelaban ya en la época <risa> mía si se me revelaba uno de ya de 13, 14 oh. 15 años y bastante, algunos mucho más grandes que yo ya, ya se se más bien nosotros pasábamos de la, de la reprimenda a, la sanción, a la sanción estábamos en esa etapa y este Sí, algunas veces este cuando uno pierde la calma este, se va más lejos de lo, de, de lo permitido de y bueno es censurable pero algo que algunas veces me, me sucedió sí pero no nunca llegar al extremo de, de golpear no, este, no. digo además yo lo conocí alcar... como profesor así que no puedo decir que alguna vez este cuando empecé a incursionar en, en mi época de, de, de del sueño de tener una fotocopiadora. Este, usted el examen nos dijo, acá está el de Silveira que tiene 6, acá está el de cuadrado, éramos 5 más que le habíamos copiado el examen textual a a Silveira y usted dijo, acá está el de Silveira y acá la fotocopia. Entonces, la, él, él hacía un cuadrado en la esquina, yo le copiaba y le hacía el cuadrado en la esquina. El otro cosa de no errarle, ¿vio? Era Este, eh, digo acá está el de silveaire y acá la fotocopia eso usted lo dijo bueno sí, <risa> y era eh... cierto, si era cierto era muy alevoso no había forma de, de copiar este espero era el pero el riesgo que si le rábamos raúl te entiendan no? bueno, <risa> bueno este, yo en, en en las opiniones que, que logré que logré este ante ayer en una conversación con, con nuestra querida psicóloga vecina amiga Mariel este, que hoy no pudo estar acá por porque está en, con problemas de salud y con un, un tratamiento desde el cual desde aquí le decimos que que le vaya bien y que va a salir adelante pero este hoy no podía venir porque ya, ya este debe estar ahora en, en la sociedad iniciando un, un nuevo tratamiento y y ella ante las preguntas que, que yo le hacía me decía que el trato humillante y la exposición de vergüenza también tenía que ser dejada de lado por lo tanto ya ahora ese, ese método que, que lo llevó a usted a, a una exposición de, de vergüenza porque este, tuvo que mostrar su fotocopia y, y este Ay, pero era triste que sí pues le hemos copiado tanto que no. le, le producía a usted algunas otras algunas otras cosas que, que de pronto así por fuera no se ven pero que son dolorosas para para el ser humano este, la canción lo dice muy bien mucho palo que aprendes pero aprendes a no volar también este, el miedo en la educación es una algo de que debe dejarse de lado y, y se está dejando por suerte este por ahí habíamos habíamos este ido lentamente a, a que la escuela en una fuente grande de, de, de anedotario de anedotario de este tipo y no queremos tampoco que, que, que el programa se nos vaya pura y exclusivamente hacia la escuela porque tenemos pensado en este ciclo ir específicamente a anécdotas escolares en una semana o en dos vamos a encarar el tema de la escuela, el tema glicer como centro de nuestro programa pero la música como sabíamos inevitablemente que, que iba a aparecer en la audiencia el tema este, teníamos música elegida y entonces señorita maestra la vamos a escuchar en este programa cuando en realidad pertenece al, al programa o la teníamos pensada para el programa de la escuela Su voz que se metía redonda por mi oreja y redonda salía de la ana cesta inundando cuadernos con diluvios de letra era todo tan simple señorita maestra su paso al mi dorado entre va las hilera estra La suma si la strada El eroe e il vuelo de su mano vivcando promesas che leco mi mano godiamo sui innocenza En a la vieja campana de la escuela Tocando despedida me llevó hasta la puerta Y en la orilla de un mundo que no era Igual que los manuales, señorita maestra Y yo salí la casa con la mañana puestas Y no encontré ni sabios, ni héroes, ni profetas Pero encontré la gente que trabaja que sueñan con penas y sin gloria, señorita maestra. Y yo me fui con ellos a escribir con su letra la historia cotidiana del pan y la manteca, la historia que hoy le canto para que usted la aprenda. Señorita Maestra Era todo tan simple Señorita Bueno, escuchábamos ahí el viejo grupo Rumbo creo que es rumbo, ¿verdad? Leo? Eh, Vocal Universo, ¿se acuerdan? Ah, ah. Universe, que hacía el tema señorita, señorita maestra. Este, tenemos mensajes. Exactamente, Raúl, tenemos mensajes en la mañana, ¿eh? que le parece? Este se está se está poblando Avenida. Bueno, ¿eh? ¿Vio? Mm. Qué lindo, ¿eh? Eh, dice, la verdad, eh, qué lindos recuerdos. Les cuento uno Mi papá trabajaba de noche de policía Cuando no lo dejábamos dormir Nos ponían de penitencia Mirando una pared Hasta que él nos sacara Fue en el año 68 Tenemos muchos recuerdos eh, Mi hermana y yo eh, Elsa bueno, Un muy lindo comentario Muchas gracias a Elsa Por, por, por participar Y arrimarse a esta Avenida Senón y bueno, esperamos siempre que la temática, la música elegida las cosas que decimos sean del agrado de, de la gente y bueno que no cambien el diario o prendan la televisión ahí está, ¿no? yo por acá toqueteé algo y, sí. y ahora hice un acople está la ya está solucionado tiene más, más sí, mensajes tenemos mucho más. dice, gracias por esos lindos recuerdos eh, pero como me hacen llorar los quiero, dice mi mamá por acá yo, ah, ¿ah, mi bueno. madre su hermana <risa> que le gusta sí, sí. eh. dice ¿le seguimos eh, dice Raúl eh, yo soy sincera 5 años eh, mi maestra fue tu mamá no recuerdo ningún reto fue una madre para mí un beso uca bueno muy muy sentidas las la palabras de busca me gustaría decirle que el ser humano tiene ese don especial maravilloso que nos hace olvidar lo, lo, los malos momentos y, y recordar los buenos pero alguna alguna reprimenda de, de mi madre debe haber debe haber llevado buscaca y tampoco bien le faltó contar que yo era motivo de de escape de mamá para para UCA porque cuando, en el año 52 que yo nací este, mamá me traía, todo ese año, yo nací en marzo me traía bebé a, a la escuela muchas veces y la cargada de... de, de de atenderme y quien más andaba jugaba conmigo y sí, los años muy siguientes muy era Uca pero muy ella, muy ella lo hacía con segunda intención se lo hacía con escapar de, de la maestra de la maestra y ser la privilegiada de la maestra entonces por eso de, no debe haber recibido muchos m, mu, muchos rezongos alguna, reprimenda, ¿no? <risas> ¿Alguna reprimenda pero bueno, pero vio este, era así el sistema yo, sí. yo en yo en primer año tenía una maestra fuerte no si, ¿Sí? sí, sí. la recuerda Nelly, se ah. llamaba primer año aquí, sabe dónde funcionaba el primer año nuestro, acá la escuela de Soca? Eh, donde está la dirección, era Ajá. un primer año chiquito chiquito, si, si, si, tenía un compañero que era bastante bravo, le decían el pato, Ajá. uh, era fatal se había cortado un dedo con la cadena de la bicicleta eh, pero era así, vio, es Y dos, lo agarraba de los pelos y lo paraba en el rincón y él se le giraba y le contestaba y, Pero ella era rigurosa no o sea ponía el rigor en la clase para mantener el, el nivel sí, sí. dice muy bueno el programa pero diré me había salidopícaro en su adolescencia ¿no? en la niñe de ¿no? ladolencia la fuerte bien este dice aquellas maestras geniales inconfundibles un abrazo, excelente programa Ana María Martínez. Bueno, muchas gracias Ana María. Este nuevamente tratando de, de llevar con alegría los recuerdos y, y bueno, y fuimos en este momento hacia el, hacia el tema de las maestras y los papás que nos transmitieron a fuerza de, de, de, de algunos castigos y de algunos este de algunos empujones y algunas penitencias. ...la enseñanza que... ...que hoy... ...hemos recibido... ...este... ...por ahí yo había traído un... ...un dicho... ...también... ...español... ...este... ...que dice que... ...si a tu hijo no le das castigo... será su... ...serás su peor enemigo... ...cosa que... ...no estamos de acuerdo pero que pinta un poco... ...la... ...la justificación... De, de ese tipo de, de enseñanza Por ahí Alguien que se refirió al tema También referido a las maestras Pero referido a la educación Fue Nuestro querido cantante Catalán Serrat Y les pido que, que Escuchemos un pedacito De una canción de Serrat En la cual se refiere a la maestra Y Y, y algo que ...que en su corazón sentía por, por aquella joven... ...en aquel tiempo que, que le transmitió la educación a Serrat... ...vamos a escuchar a Juan Manuel Serrat en un tema... ...me enamoré de una bicicleta... ...luego de un coche de bomberos... ...y cuando tuve cuatro años aproximadamente... ...me enamoré de una muchacha rubia, de ojos azules que se escondía detrás de un guardapolvos blanco y que fue mi maestra como esta canción eh, está escrita en catalán mi idioma paterno mi idioma voy a traducirla a medida que vaya sonando con su permiso Temps fa y dia había... via Vostè, mestre, i el seu món de tinte i banc, pissarra i davantal blanc, bon dia de matí, ens deia de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestra, però vostè no ha sabut mai, Mestre, que quan volíeu que cantés que tres per una feien tres, els meus ullets grataven francament els onolls que públicament vostè apretava i apretava, però un número no val aunque oh, unaada y se si hace tiempo la encontré a usted maestra a usted y a su mundo de bancos de tinteros de pizarras y de guardapolvos blancos buenos días nos decía usted cada mañana ahí puesta en pie entre dos fotografías y una cruz nos hacía rezar Nos hacía cantar y nos devolvía el buenos días y le propina un beso en la mejilla. Pero lo que usted nunca supo, maestra, es que mientras quería usted que yo me aprendiese la tabla de multiplicar, mis ojos la iban arañando, esas rodillas que usted púdicamente apretaba y apretaba. Pero sabe usted, un número para mí nunca valió lo que vale un pedacito de carne rosada. Y a pesar de que usted me hacía ir cada día a la iglesia y a pesar de que usted me robaba mi regaliz aquel fue un mundo pequeño y maravilloso aquel fue un mundo de lapiceros de colores con los que usted pintaba cosas que sólo usted podía borrar porque sólo usted rodeada de curas le dio amor, sentido y mucha ternura a ese mundo que se levanta a cuatro palmos del suelo y que se llama niño es por eso que hoy, después de tanto tiempo, para usted y también para sus niños, yo quisiera pedir que de sus ojos sigan haciendo aquella paz azul que nos hizo un poco más dulce la escuela y que no se le haga nunca un nudo en la garganta por pensar que habrá sido de nosotros. Porque usted nunca supo, maestra, que el mundo solo es el mundo, el hombre solo es el hombre y que es muy diferente... El perfume que usted desprendía y lo que luego nos fue tocando respirar en la calle. Ahí me espera, Con el viento se limpia el trigo Y los vicios con castigo eh, Frente a esta Aseveración De un dicho popular Entrevistamos, ya le digo En el día de ayer, el sábado A nuestra querida psicóloga De la zona, Mariel Y ya les digo No, no pudimos grabar por falta de Pero me, me tomo el atrevimiento De la pregunta que se le hizo eh, que es creencia popular que la aplicación de esta metodología ha resultado exitosa y, y todos estamos convencidos de que el castigo podía llevarnos o nos llevó a hacer los que somos y, y, y que estamos bien educados este, ella me decía que el castigo ejemplo castigo ejemplar para que después actuar el miedo y y a base del miedo se pudiese dominar al menor, dominar al niño, que el trato humillante o la exposición vergonzante, como ya hemos dicho, no son los caminos adecuados para llevar al niño o al joven a una educación positiva y que si bien hay es fundamental y primordial marcar de mayor a menor los límites entre lo que se puede hacer lo que se puede llegar, lo que se puede decir y lo que no se debe lo que no está permitido lo que hiere, eh, debe ser transmitido mediante otros métodos pero que es fundamental el asesoramiento a través de, de las personas que están estudiando el tema este otro de los, de las situaciones graves que se presentan a este a este a esta metodología es que cuando pasan 20 25 30 años y los roles se invierten este, y quien era educando pasa a ser educador este, es tendencia general a quien recibió excesos en, en esa forma En esa metodología Tiende a repetirlos Y yo Me daba cuenta preparando Este programa que efectivamente Que si Ya José Pedro Varela En 1877 Había querido cambiar las cosas en la educación Y prácticamente Hasta El fin del, del siglo pasado Seguíamos En Sufriendo, o seguíamos teniendo la misma metodología algo muy fuerte, algo muy arraigado era superior a, a las leyes, a los decretos y a las reglamentaciones ¿tenemos algo? Al, ¿alguna comunicación, Leo? exactamente, Raúl, tenemos más comunicación ¿eh? para Avenida Zenón eh, tenemos exactamente tres mensajes y, entre, y en ellos anécdotas Bueno, ¿eh? las escuchamos. Dice, yo a la hora de la siesta le saqué la bici a mi papá. Rodé y la rueda de adelante y la rueda quedó hecha un ocho. Traté de enderezarla a martillo. Quedó peor. Sí, la imaginas? Dice, cuando mi papá la vio sabía que había sido yo. Flor de reprimenda tuve. Raquel de Aznaris. Ah, bueno. Un abrazo para para raquel para la gente de las que se ha comunicado este y que la radio va penetrando por allí va con los equipos nuevos de, de, está llegando hacia hacia donde todos deseamos este ayer me acordaba me acordaba de usted y me reía este se acuerda cuando Canal 4 decía que salía del punto más alto de la gran ciudad? Exacto. Bueno, te sale del punto más alto de la gran estación Floresta. Exacto, ¿Eh? del eh, punto más alto. Del eh. Ahí punto es el más punto alto más... de la gran estación Floresta. Eh, estamos comunicando Soca con, con Estación La Floresta con, con Pueblo Aznare. ¿eh? Eh, Soca, por su lugar geográfico, lamentablemente nos absorbió... este al no, poder, al no tener permeabilidad bueno está, apareció este amigo este hermano que nos dio la posibilidad de poder llegar, llegar. Eh, este y agradecerle también muchas a gracias a la gente de, de, de Don Orione de, de Don Orione que permite que, que esta radio salga con, con con tanta tanta calidad, tanta claridad y, y pudiéndose comunicar a, a muchísima más gente que, que la que tendría saliendo de acá de exactamente de Pesoca, un lugar muy, muy, muy bajo, muy bajo, muy bajo y, y en este momento rodeado de forestación, eh, que también impide la salida de la radio. Este en, son cosas normales, tiene que existir. Pero bien, eh, gracias a eso estamos llegando y, y contento, por eso le decía, nosotros eh, emitíamos al sureste de Canelones, al sureste, de, pero ahora no, porque estamos llegando a hasta casi la entrada del Parque de Salus, la Valleja y también en Solís de Matabojo gente escuchando siempre este Míguez, departamento de La Valleja, Valleja ya, Míguez eh, Montes también, porque fuimos un día y, y estábamos escuchando entonces digo a, al suret ya, ya nos fuimos de ahí sea es para todos, ¿no? Este, un placer nos todos. deja muy contento eh, de, de veras que nos deja muy contento yo me acuerdo un comentario que usted me hizo una vez hoy eh, me habías dejado un comentario en la página ajá "Hoy como está el tiempo así los puedo escuchar. Porque estoy con no me acuerdo, sé que lo habías dejado en la página eh, los días que estaba medio feo el tiempo nos podías escuchar ahí en, en, en, en tu casa, en mi casa nomás. Digo, y no estábamos tan lejos. No estábamos tan lejos. Y entonces, y ahí... entonces todo eso, gracias, a, gracias a Dios cambió. Dice, "Hola, ¿qué tal? Eh ¿Qué tal ustedes? Eh no lo qué tal ustedes capaz que no lo creen pero mi querida maestra y directora de mi escuela de las piedras está mm -hmm. nos está contando por acá hoy en día eh, mi esposo y yo llevamos 39 años de casados pero mi papá eh, no aceptaba nuestros encuentros y ella nos ayudó la directora de la escuela nos ayudó mucho a elsa y a su esposo a que hoy hasta 39 años ha casado para que ellos se y mire quién la directora de la escuela si sí, ¿eh? sí, en realidad la, la, la maestra este si bien usaba la metodología buscando llevar adelante esa esa, eh, esa educación transmitida de esa forma eh, en el fondo siempre triunfaba el, el cariño el amor por el, por el alumno el que eh, ...el ser casi la, la segunda madre... ...que, que bueno... ...se llevaba a ese... ...a ese tipo de cosas... ...muy lindo el aporte de... ...de Elsa... ...y si tenemos alguno malo... ...seguimos escuchando... sí como no... Bueno, ...ah mire usted... ...nos ha pasado algo que, que hoy compartimos... ...dice... ...tengo a los muchachos de Antel... Ajá. ¿Eh? ...suerte que los puedo escuchar en el blog... ...después con más atención... Pero qué hermoso programa hoy, muy evocador. Buena música y el Nano Serrat, un abrazo Nela. Bueno. Así que nos tocó, nos, nos tocó ¿También? nos tocó nos tocó podernos comunicar por, por la internet. Pero que a veces tiene sus problemas. Los por... muchachos de Antelovita están a full, a full y solucionando las cosas aparentemente. Exacto. Eh, viendo, yo pensé que lo nuestro iba a ser para largo. Este, por algunos datos de, de algunos conocidos que habían hecho sus reclamos y, y habían demorado mucho este, este antes de que me lea algún otro mensajito, mm -hmm. vamos a terminar un poquito con con, con lo que me transmitió la, la profesional Mariel, referido al tema aparte de sugerirme este, algunas personas que también sería interesante que, que mostraran su aporte usted y lamentablemente eh, se nos pasó a veces en la semana pero eh, este el policía comunitario me hubiese gustado que, que hubiese participado en, el de, amigo amigo vivo particularmente es un amigo acá el policía comunitario rubén gonzález este si usted quiere yo lo llamo y lo invitamos bueno lo invitamos para el, que nos acompañe si él puede quizás en el día de mañana en un momento que, que, que se quiera ...continuar este tema o bueno... ...porque si creo, creo que es parte del tema de la policía comunitaria... Lo, ...los temas de violencia... Ah, bueno. ...y sobre todo la violencia doméstica... ...y la violencia con los chicos... ...sí... sí este, ...nosotros habíamos dejado... ...una pregunta para, para Mariel... ...cuál es la estrategia conveniente... ...a seguir por, uh -huh. por parte de padres educadores... ...frente a... ...a esa situación en la cual... ...hay que marcar los límites... ...y, y la forma de llegar... ...hacia, hacia la gente este por lo tanto yo le quería de decir la, la, la última reflexión que, que ella me dejó porque yo le pregunté si en el tema de este tipo de educación había que aplicar algo similar a lo que sucede con con el tránsito y, y, y con el alcohol manejando Yo le preguntaba si tolerancia cero... ...o pequeñas dosis... ...moderadas y adecuadas... ...serían aceptables... ...que es lo que pre pregunta la gente... ...y hay mucha gente que piensa... ...que pequeñas dosis moderadas, adecuadas... ...y aceptables... ...de castiguitos... ...o castigo nunca hay más... ...lo que pasa, Leo, que... ...tanto en una situación como en la otra... ...no hay límite a veces... ...entre... ...hasta dónde es moderado... ...y hasta dónde nos pasamos... En, ...en la situación... ...la ley le pasa lo mismo... ...por lo tanto una de las... ...de las de las medidas... ...que se ha tomado es que... ...bueno sí, la tolerancia cero... ...la tolerancia cero es cero... ...y la tolerancia moderada... ...no tiene... ...bien claro... ...y usted sabe que... ...desgraciadamente a veces... Los castigos se pasan y dejan de ser moderados para hacer castigos realmente censurables, equivocados y, y que llegan a un fin. Esa es, es la última reflexión, es que, que las leyes y los permisos han caído en la tolerancia cero, porque la gente, la palabra moderado a veces la la estira demasiado y pasa de moderado a Con el moderado me suena algo al viento Usted sabes moderados y algo fuertes Ahí está Es difícil también ¿Cuándo es moderado y cuándo es algo fuerte? ¿Tenemos más llamadas por ahí? ¿Alguna? las 12:06 minutos, Leo, estamos. Nos tenemos que ir, nos tuvimos que ir y bueno, esto se ha ido más de lo que, de la hora del programa que que que teníamos pensado, pero veo que hoy estaba hablando cuando cuando arrancamos el programa eh, antes de que arrancáramos, cuando estaba diciendo que estaba en la presentación y que habíamos armado con usted un microespacio. Ajá pero micro cuando es pequeño sí sí pero ya resultó un espacio en la mañana de la radio entonces ya es un espacio porque con media hora no lo iba a dar ni para empezar así que sacamos las cuentas mal si sí, la, la... la sacamos mal por suerte muchísimas gracias a todos que no, nos hacen esta hora corta y bueno, demasiado corta hoy ya hemos superado el récord porque estamos pasados las 12 y... Y bueno, nos tenemos que ir, dejamos muchísimo material, vamos a dejarlo guardado por ahí. Continuaremos mañana con el tema, de pronto se puede hacer llegar la invitación a ver si este, podemos hacer participar algún profesional que esté vinculado al tema. Buscamos música más adecuada y linda para que ustedes pasen la mañana más cerca de nosotros y, y más amena como es lo que este programa pretende. Acá, nos llega nos llega otro mensaje antes de irnos. Usted no me quiere dejar terminar. No, espere, redondeé, redondeé. Si yo le hacía señas, vio, le hacía seña, no era que era una pelota. <risa> usted sabe acá en preguntar, ¿cuándo es moderado y cuándo es violencia Ajá. verbal o física? Sí. ¿No? Nos preguntan ella, y ese es el tema, es lo que hablábamos con usted también. Claro, es el límite entre entre dar un, un un, un castigo ejemplar y, y dar un castigo claro, ya físico si sí, en el momento al, al ser humano se le hace muy difícil discernir cuando es una cosa y cuando es una cachetada que corrige y cuando es una cachetada que, que agrede que hubo, hubo un gran debate sobre esa por del tema y verdad sí. que le habían dado el coscorrón correctivo creo que era y ¿no? <ríe> se se ve detisan tantos los nombres en el Senado y en los diputados que, este pero veo que creo que era el coscorrón correctivo o algo así ¿eh? nosotros bueno, nosotros no quisimos con este programa hacer una, una, una apología de no, las palizas totalmente. y las penitencias y todo eso este sino todo lo contrario pretendimos recordar una época pretendemos este eh, recordar a personas eh nuestro programa se trata de de de anecdotarios ya vio que en los sanerotarios no surge gente que todavía está con nosotros Otras y nos no surge la mayoría de gente que no está eh, pero es... está eh, contemplado digo, por las dudas de alguna susceptibilidad cuando el espacio comienza <risa> hay que escuchar la apertura sí, está que, aclarado está aclarado y, y este... Y si quiere la ponemos al final. Al final nos parece? vamos nos vamos hasta mañana y mañana. ¿Mañana prometemos contiene el... bueno, que haber mon... ahí, ahí habrá mucha gente que ha quedado colgada que bueno por, por razones de tiempo no nos, no nos iba a dar. Eh, seguimos con el mismo tema mañana. Mañana seguimos. Esta mañana Leo. Y no diga nada de que de una que este programa fue una paliza porque no. No, no, ¿Eh? no, no. Pal, malas palabras, jabón bajo, en la boca. jabón bajo. No. De no. mañana. Está bien.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 Cuando ya sabes cómo termina la novela Cuando las horas no se te pasan más en el laburo Cuando te quedaste con ganas de bailar Cuando haces un recredito mientras estudias Tenés una radio con mucha música Y muy buena onda para subirle el volumen Subirle el volumen Si por acá, y por allá Pero siempre está esa canción que más te gusta Y la radio donde la puedes escuchar